¿Qué tal? ¿Cómo les va a los dos? Bien, bien, todo bien gracias a Dios, todo to tranquilo por ahora, arrancando el día. Bueno, eh, Intendente, eh, queríamos charlar unos minutos, eh, el año pasado comenzó la construcción de un parque fotovoltaico, eh, ahí en la localidad, eh, cuéntenos saber eh, cómo le ha ido, en qué etapa está. Bueno, sí, el otro día casualmente lo inauguramos ya, uh -huh. eh, ya la, la semana pasada, el día viernes, donde vino gente del, de la Secretaría de Energía de la provincia, Claudio Gordillo con su equipo, Eh, vino la directora de industria, la subsecretaria de industria, Manina Fernández también, en representación del ministerio, eh, estaba invitado, bueno, el señor gobernador que tiene una reunión de gobernadores en el norte y no pudo venir, y el secretario de energía que tuvo un imprevisto último momento que tampoco pudo venir, que nos hubiera gustado realmente que estuviera, porque para nosotros es muy, muy importante, eh, es el primer parque fotovoltaico de la provincia, eh, se hizo con un ANR, eh, Fondos No Reintegrables de, de Nación, ...para parques industriales... ...y bueno, para nosotros no deja de ser un orgullo... O sea, ...nosotros venimos trabajando ya... Eh, ...con tema de... ...estamos adheridos a la red argentina... ...de municipios con el cambio climático... ...al igual que General Pico y Realicó... ...donde nos interesa realmente... ...la problemática que... ...que está atravesando hoy con el tema del cambio climático... ...y bueno, esto es un granito de arena... Eh, ...que nosotros damos... Para, ...para, bueno, para mitigar un poco... ...todo ese cambio climático del que estamos hablando... Eh, al igual que el recambio de luces LED, nosotros en el 2016 habíamos hecho el recambio total de luces LED del pueblo, eh, con un costo más o menos en dólares, para tener una relación de 220.000 dólares, que, que eso lo aportó el, el, el municipio, digamos, porque creemos en el, el ahorro de energía, creemos que en la energía limpia. Así que bueno, estamos en ese camino, y esto del parque fotovoltaico, la verdad que es la frutilla del postre, digamos, eh, por lo menos por ahora. Y la idea es seguirlo ampliando. Pero bueno, hoy en principio es un parque eh, que inyecta 110 kW de potencia a la red. Eh, nosotros ya tenemos el, el certificado de usuarios generadores que, que nos dio Nación. Estamos haciendo los trámites también en provincia. Eh, bueno, este parque se inició eh, paralelamente a la creación de la ley provincial. O sea que eso fue estuvo bueno porque uno de los que estuvo trabajando sobre la ley fue Mariano Iglesias, que fue quien nos asesoró, o es el, el asesor nuestro en la parte técnica, digamos, para la realización del parque, así que bueno, eso, en ese sentido estamos estamos trabajando y estamos orgullosos ya de estar produciendo energía eh, fotovoltaica para, para nuestra localidad, ¿no? Eh, Intendente, ¿qué cantidad de paneles hay y mmm, esa energía que decía 100 kW, eh, para qué alcanza? Mi... Eso, eh, más o menos, para que te dé una relación, hay uh -huh. 270 y 252 paneles, me parece que son, uh -huh. para ir la cuenta, eran más, pero bueno, cuando arrancó el proyecto, eh, los paneles venían de 300 y pico kilovatts, después fueron aumentando, o sea, hoy hay paneles, por lo que me decían los técnicos, yo no soy técnico en eso, pero ya uh -huh. hay paneles de 600 y pico kilovatts, o sea que, que optimizás el terreno, o sea, lo que hoy, lo que no sé, nosotros estamos programados para hacer, Seis, seis filas de paneles hicimos cinco por decirte porque tuvimos achicamos el, el terreno porque fueron más, paneles de más capacidad eh, y más o menos producen lo que lo que consumirían 100 casas durante eh, 12 horas las 12 horas de mayor producción o 24 casas eh, las 24 horas del día es más o menos la, la producción que está teniendo ese ese parque solar pero eh, Así que, bueno, eh, eso está inyectado a la red, no es que nosotros estamos inyectando a, a, a casas particulares, digamos, eso es, después se debita del, hay un, un, un medidor eh, bidireccional, que como entra sale, eh, la corriente, bueno, entonces después la cooperativa a fin de mes, Eh, es como cuando te cobra la corriente, uh -huh. ve la corriente que vos inyectaste a la red claro, te y te cuenta. paga o te, te claro, te, te de lo debita, no es que te dan la plata, sino te lo debita de otra de otro medidor de los que tenemos nosotros, o sea, no nosotros, nosotros cuando hicimos todo el trámiteerío, los trámites a distancia, tuvimos que hacer poner todos los medidores que tiene el municipio a su nombre. Claro. Entonces, esto lo van debitando a medida que nosotros agrandemos el parque industrial, eh, el parque solar vio... Eh, nos van debitando por más medidores, así ah. sería. Y Alfredo, ¿hay en, en la comunidad un reconocimiento de esto? ¿La, ¿La gente como lo ve como un avance? La gente como es, es como todo, Cacerrero, Cuchillo Palo, hay mucha gente del pueblo que no está ni enterada que están en los paneles solares ahí, es, es la realidad, y por ahí, o sea, uno lo toma, por ahí duele, digamos, pero bueno, lo toma como que así, o sea, es la realidad, son cosas nuevas, recién otro día en la inauguración le invitamos O sea, me tomé el trabajo de llamar personalmente a toda las industria o a la mayoría de las industrias más grandes para que para que fueran, para que asesoraran, porque hay mucha gente que por ahí te pregunta ¿y para qué? ¿y por qué? ¿y los créditos? Y bueno, son cosas que que están empezando a hacerse conocer, a darse a conocer y bueno, muchas veces la gente no no toma real dimensión. Cuando vos le tirás los números de esto que, que equivale a la producción de o al consumo de 100 casas durante 12 horas 24tro eh, o 50 casas durante 24 horas, esos números por ahí son los que impactan y empiezan por ahí abrir el ojo, y son eh, son técnicas, digamos, que, que están empezando recién ahora. El, el otro sí. día, bueno, en la locución que hicieron los técnicos, ellos están viendo, incluso la gente de la provincia, que con el compre de pampeanos que está adherido para que la gente particular pueda comprar o hacer este tipo de, de parques en, en la casa, digamos, eh, ya están mucha gente de campo, está haciendo loco las bombas sumergibles, que hay lugares, sí. sobre todo en el oeste... Eh, dicho por los técnicos, que no tienen otra posibilidad de, de llevar o tienen el tema del, de los eh, de los motores de, de sanasta, entonces eh, se le complica, entonces esto es una energía limpia que vos lo tenés y, y funciona todo automatizado y la verdad que eh, que esto no solo el ahorro energético, sino la, la, la practicidad y bueno, la, la, la eficiencia ¿no? de, de, la, de la energía, o sea, uno Acá estás produciendo algo que, que es gratis, digamos, en el sol. Uh -huh. Así que la verdad que eso, repetir, por ahí no está muy difundido, nosotros igualmente siempre informamos de lo que se viene haciendo, pero bueno, es como que la gente recién ahora está empezando a involucrarse un poco más, yo otro día con la inauguración, después de dos o tres eh, productores o, o, o empresas que contactaron con gente del Ministerio a ver qué posibilidad de crédito, cómo sería el tema de los créditos para lo que les interesa, la firma Cereales que Mua acá también lo tiene, Eh, lo hizo como un autoconsumo y también lo que le sobra eh, lo, lo mandan a la red eh, y la idea mía es ampliar el parque o sea, en, en relación al programa provincial de luces LED, que nosotros ya las tenemos Eh, la idea mía es eh, cambiar ese, ese dinero que saldría a las luces LED que nos corresponde a nosotros por ampliar el parque el, par, el parque solar. Uh -huh. Y que vuelvo a repetir, es para nosotros un orgullo ser el primer parque de la provincia. ¿Y le, le sorprendió eh, le, so, le sorprendió que esas ausencias que decían en la inauguración que no estuvieran, bueno, no sé si las empresas que dijo que invitó estuvieron, pero también refirió a algunas autoridades provinciales que no... eh, le, Las empresas estuvieron eh Esto es, es muy personal, pero sí, o sea, uno cuando hace una cosa de esta, es más, eh, eh, que viene acompañando al gobierno para todo el tipo de energías que vienen pregonando, o sea, el, ya te digo, somos el primer parque solar que hicimos, me parece que es más que importante para la provincia, porque estamos alineados con, con la política de la provincia en general energía. Eh, en realidad me hubiera gustado que hubiera, eh, que hubiera estado el secretario de Energía y que hubiera estado el señor gobernador, pero bueno. Nada, cada uno tiene sus compromisos eh, ojalá y, y seguramente vendrán en otro momento pero bueno, eh, uno está tranquilo en lo que está haciendo en, en, cree que, que es lo correcto eh, además de un montón de más de acciones que se vienen realizando eh, son temas muy que por ahí no impactan directamente a, al diario de la gente entonces hoy sabemos de, de la preocupación de la gente que, que es más de llegar a fin de mes que a ver si uno produce energía o no porque no no es que estás beneficiando directamente a uno. Entonces como que la gente eso no por ahí no se involucra, pero bueno, la idea es eh, de, de lo que para lo cual se invitó a las empresas es porque está la posibilidad que dentro del parque, no sé, vos privado querés invertir, no sé, 10 millones de pesos, querés eh, meterlo en el parque, ampliás el parque y a vos te pueden debitar, o sea, hacer un convenio y según el aporte es el porcentaje que te responde a vos de energía, porque me lo plantearon Eh, algunas empresas que, que son parte del, de Unilpa, que en Unilpa se había planteado esto, a ver eh, de hacer un parque, a ver en qué beneficiaría por ahí a una industria, eh, porque yo en su momento cuando la Federación de Parques Industriales eh, se reunió en Santa Rosa la vez pasada, yo estuve, expuse la, la experiencia y bueno, había gente de Unilpa y le, lo que le interesó, eh, y bueno, está esta posibilidad que en vez de, no sé, si hay, por decirte, 10 industrias que quieren hacerlo, eh todos tienen que armar toda la estructura que yo ya tengo armada en el parque industrial. Entonces yo lo que les proponía a la gente de energía, lo que propone como negocio, es invertir lo que quieran hacer en el parque industrial, que hoy tenemos capacidad de, de ampliarlo, y eh, se van a ahorrar el transformador que ya está, toda la estructura que ya está, simplemente es agregar paneles. Entonces de ahí tienen un porcentaje que se le va a acreditar en la cuenta de la energía de, de, de cada empresa. Desde ya que, que en una empresa, si vos lo pones en forma particular tenés el beneficio que se corta la luz vos lo tenés en, en tu lugar de origen digamos, y en, ese, ese problema eh, claro. lo va a subsanar porque no te va a cortar la luz, o sea, es como que es propio, pero bueno, la inversión ahí va a ser mucho más grande. Claro, sí, sí, sí. No sé y, si, y si me explico. Sí, claro, sí. y tiene eh, la inversión en el parque municipal, si le tuviera que poner un número, me imagino porque esto también es dinámico y va cambiando y se van agregando cosas, pero... Eh, ¿Cómo la mediría? ¿Qué inversión se hizo? Nosotros, la, la inversión, eh, o sea, lo, eh, lo que fue la NR de Nación fueron 42 millones y pico, que fueron eh, parte para los paneles solares, que eran 17 millones de pesos, después fue en Toscado y, y el Cordón Cuneta. Eh, pero lo que es paneles solares, propiamente dichas, fueron 17 millones de pesos. Ah. Eso es lo que gastamos, y hoy tendríamos, o sea, no, no se medía el recupero porque todavía no, no tenemos los Claro, el papel sí, en, sí. en la, nuevo, la provincia todo, habilitado, claro. claro. Pero bueno, eh, lo que sabemos que no es algo, por decirte, a vos te cobran 5 pesos el kilowatt la cooperativa, a mí no me va a pagar 5 pesos el kilowatt, me va a pagar menos. Claro. Por decirte, no no no sé bien exacto el número, pero para ejemplificar. Sí, porque sí. La, la, la cooperativa tiene tendido cable, tiene el, el transporte de la energía, que es lo que se cobra, que yo lo estoy usando, o sea, yo lo estoy metiendo en la red para que esa energía mía sea transportada a otro lado. Entonces, claro. la, la La estoy usando parte de la cooperativa que es el, el, el traspaso o el traslado de la energía pero bueno, eso calculo que que de a poco eh, no sé, se irá viendo porque también hoy lo que hablamos con la gente de la Secretaría de Energía, incentivar a, a un particular, yo en mi casa había estado brigando en lo particular para poner en mi casa me sale, no sé, por decirte un millón y medio de pesos con las baterías para que te dure eh, dos o tres días la energía Pero bueno, un millón de pesos, yo para una boleta de luz que pago, por decirte, 5.000 pesos por medio, voy a estar un montón de años ah, para... Amortizarlo. Exactamente. Entonces, bueno, eso yo calculo que en algún tendrá que cambiarse o bueno, nada, porque el tema de, de incentivar no es lo mismo eh, una persona que no tenga corriente, como sea en un campo, en el oeste, que tenga una perforación y que tiene que hacer algo nuevo, bueno, les conviene esto ni hablar, sí. pero yo en mi casa si quiero producir energía para ahorrarme de, de gastar energía o, o, o porque quiero ser eh, productor de energía limpia y no me una como particular una inversión de un millón y medio para recuperarlo en 50 años porque no me sirve claro. eh, pero bueno, son cosas que de a poco la ley está, es nueva eh, esto recién arranca y bueno, seguramente eso se irá acomodando con el correr del tiempo, supongo yo Intendente, no sé si quedó algo que nos quiera contar, si no, gracias por estos minutos con Germés. No, no, la verdad que agradecido, porque estas cosas la verdad que a uno lo llenan de orgullo y como te decía al principio, que sean reconocidas, que sean, reconocida, sean eh, replicadas, está bueno, porque muchas veces la gente no lo sabe y, y la verdad que es un esfuerzo eh, como te decía, capaz que si yo hubiera hecho, no sé, el asfalto del parque industrial eh, nada, era una obra más, Y, y esto es una decisión política si querés eh, pensando en el futuro de, de, del, del cambio climático en tanto que se viene mm -hmm. y uno está apostando muy fuerte a todas esas cosas eh, poniendo plata para eso eh, resignando plata de otras cosas para eso y la verdad es que está bueno que se reconozcan y, y como dije al principio uno acompañó a la provincia de que arrancó con esta con esta política de De, generar, de ser usuario generador y que ser independiente de, de la parte energética. Entonces, está bueno, eh, para mí, te vuelvo a repetir, es un orgullo que, que, que Musea, el primer parque solar, que esté dentro de un parque industrial, que eso repotencia la, la, mm. la puesta digamos. Y bueno, eh, el, el ser reconocido, y como en el caso de ustedes, mm. que, que puedan replicar esta experiencia, la verdad que está muy bueno. La vez pasada nos llamaron de de un parque industrial de Mendoza, a través de la Secretaría de Energía de, de Nación, que nos contactaron por Zoom, porque les interesó, la verdad, que que son cosas que uno por ahí cuando las pensó, no, no pensó que iba a tener tanta repercusión, sobre todo eh, fuera de la provincia, o bueno, la provincia lo que fue otro día la Federación de Parques Industriales, el haber hecho un parque solar dentro de un parque industrial, eso es como que que pegó, y, y bueno, para nosotros nos deja de ser un orgullo Eh, te voy a repetir más que nada pensando en las futuras generaciones en tratar de, de impulsar esto y seguir pregonando para para generar energías limpias que es lo que me parece que tenemos que, que llegar hacia todo y el, el trasfondo o el, o el objetivo de todo esto no bien bien Alfredo Muchísimas gracias de vuelta que tenga buen día bueno muchísimas gracias a ustedes y a disposición para cuando quieran. bueno abrazo eh...